¿Sabes cuál es el sonido que hacen? Un halcón y un camaleón cuando se juntan. ¡Go! ¿Viste Stefan ese y medio gol? Un golazo de proporciones épicas. Oye, golazo de chilenita, compadre. ¡Pero extraordinario! Te juro que es el mejor gol que he visto en toda mi vida, Felipe. Felipe Camiroaga y Stefan Kramer, por primera vez juntos animando un estelar del Mundial. Alcón y Camaleón, una dupla con garra. Entrevistas, conversación, notas y mucho humor. Pronto, TVN, el canal de Chile.